Bueno, les decíamos en los títulos que el presidente de la República, la calle POU, anunció que se resolvió levantar la emergencia sanitaria. Eh, lo dijo a través de las redes sociales, pero esta situación podría complicar más la situación de salud pública, porque el otro día dábamos cuenta que habían caído 1.600 contratos COVID en todo el país, y esto ahora... podría hacer caer todos los contratos, no solo los 1.600 que ya cayeron. Pero la Federación de Funcionarios de Salud Pública dispuso, eh, todavía no tomó las medidas, pero dispuso la realización de un plenario nacional de urgencia porque esto ameritaría una respuesta colectiva en todo el país. Estamos en contacto con... Giselle Novas, que es presidente de la Comisión Interna del Hospital Sanatorio Español, primer centro de referencia COVID del país. Giselle, buen día. Gracias por comunicarse con la Comisión Interna del Hospital Español. Sí, si es real, nosotros como Comisión Interna presentamos en el día de ser a nuestros compañeros de federación, a los directivos nacionales, Eh, un pedido por la Comisión Interna del Hospital Español, un pedido urgente, de con, con, un pedido de plenario nacional urgente. ¿Por qué? Porque cayeron 1.600 contratos horriblemente el otro día, a la gente las hacían ir a, prácticamente a trabajar, y en el correr de que iban a, a, a llegar al español me decían que habían caído los contratos, se tomó, con, se, se tomó una falta de respeto hacia los trabajadores, Nosotros tenemos en el resto de las unidades ejecutoras más o menos 2.600, 2.700 contratos COVID trabajando en servicios donde se inauguraron y, y si caen esos 2.700 eh, contratos vamos a quedar realmente en un caos. La verdad que ya sabemos que para el presidente y para las autoridades de ACE somos personal descartable, porque nos aplaudían, eh, eh, nos mencionaban eh, en el medio de la pandemia, cuando los compañeros se ponían la camiseta y se jugaron, muchos compañeros se jugaron su vida, y hoy por hoy lo que va a pasar cuando caigan todos estos contratos, eh, vamos a volver a, a, a trabajar en peores condiciones, van a empeorar las condiciones laborales, ¿no? Ajá. Uh -huh. Eh, Giselle, ¿qué, ¿qué tareas cumplen eh, esencialmente estos 2.700 que todavía están contratados? Digo, yo no no puedo decir de, de todos los compañeros, ¿no? yo sé de algunas unidades ejecutoras que los compañeros se, se comunican conmigo, pero hay enfermería, hay licenciados en la auxiliares de servicios, administrativos, compañeros de mantenimiento, digo, son... Todos somos un equipo y yo ponía ayer en el, en, el, en la carta que le presentamos a los compañeros de federación que todos somos importantes porque si no hay un compañero de mantenimiento, si no hay un compañero de administración, si las compañeras de recursos humanos no hacen su tarea eh, también repercute también en los compañeros asistenciales en los enfermeros en los, en los licenciados en las auxiliares de servicios. Nosotros en el español, en una reunión que tuvimos con la gerencia general, estaba por federación Gustavo Henry y el compañero Mancino, y en la gerencia estaba la gerenta general Martínez y el doctor Henderson, y la doctora Cardoso, la directora del hospital, planteamos ya la falta de estructura que tenía el hospital español. Y quedó en un documento que veníamos con un déficit estructural que se tenía que cubrir con contratos genuinos, uh -huh. y date cuenta que esos cargos se cubrieron con 0,68, digo que celebramos que se cubrieron, pero ahora al caer esos contratos volvemos a tener el mismo déficit de estructuras que tenía el Hospital Español, entonces escribimos con la mano y borramos con el codo, entonces volvemos a repetir la Comisión Interna del Hospital Español que para las autoridades de ACE y para el Presidente de la República, los funcionarios de la salud somos personal descartable. Giselle, pero ¿cuántos contratos son los que hay eh, en el Hospital Español, por ejemplo? Y teníamos como 180 contratos uh -huh. y cayeron alrededor de 40, pero ten tenemos una cantidad importante para hacer un hospital tan chico. Y, y con el déficit estructural que teníamos, que yo ya lo había explicado en otras en otras entrevistas hay compañeros que se jubilaron que no fueron cubiertos compañeros que se fueron en, en pase a otras unidades ejecutoras eh, y toda todo esa, esa cantidad de funcionarios eh, si uno no los va cubriendo, después de las vacantes se terminan perdiendo por eso es que hay que ser minucioso en, en el conteo de de cuántas vacantes, pero el tema es que desde hace nosotros tenemos que tener una respuesta. Giselle, ¿hay, ¿hay fecha para el plenario nacional? Todavía no sabemos nada, nosotros presentamos ayer a los compañeros de federación uh -huh. eh, la carta, eh, la carta también ya está circulando por todos lados, y creo que tenemos que juntarnos urgente en un plenario para marcar, un plan de acción hacia la rendición de cuentas y, so y, y antes de eh, con ese plan de acción tenemos que poner las, las pilas en el que se tienen que cubrir las vacantes que que tenemos en, en todos los centros asistenciales de de arte. Ustedes van a tener asamblea esta semana. Nosotros tenemos asamblea el día jueves y lo que no queremos es que eh, los hospitales de salud pública pasen a hacer lo que era antes que había que correr una enfermera por los pasillos de los hospitales para que eh, pusiera un calmante a un paciente, no para que cumpliera un plan terapéutico. Y eso pasó. Todos los que somos, más o menos, tenemos unos años trabajando, sabemos que eso, que era antes era eso. Entonces, no queremos volver a eso. Por eso que queremos eh, que las autoridades de ASO y el presidente valoran realmente el personal de la salud. Nosotros no tuvimos aumento salarial, tuvimos una pérdida salarial. Agradecemos los aplausos y el apoyo de la, de la población en general. Pero nosotros eh, vamos a trabajar todos los días y queremos que el, el personal que falta esté en los hospitales. Bien. Giselle, ¿la idea de la asamblea es tomar posición con respecto a este tema? Sí, nosotros tenemos que tomar hoy. Ayer nos, se comunicó la doctora Cardoso con nosotros y nos pidió que podíamos reunirnos hoy 11 y 30, así que la Comisión Interna del Hospital se reúne con las autoridades del hospital 11 y 30 y sí, tenemos la, la asamblea marcada para el jueves y sí, vamos a tener que tomar una postura. como Hospital Español, ¿no? Pero también queremos tener el plenario para tener una postura a nivel general de ¿Y nuestra la, federación. ¿Y la reunión hoy con las autoridades del del hospital, del hospital, por qué es? Y yo pienso que debe ser una devolución en cuanto a la a, a los contratos y a la estructura que, que se planteó en esa reunión que tuvimos, que yo te comenté en hace. En, sí. en, en sí, sí. Pero, digo, está, nosotros estamos dispuestos y abiertos al diálogo. Pero no queremos que nos tomen el pelo, porque como se cortaron los contratos, hacen eh, nos tomó el pelo a los trabajadores de la salud. Muy bien, Giselle, quedamos a la orden. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.